Bueno, las 10 y 11 minutos. Vamos a hablar un ratito ahora de una situación que está pasando, que está viviendo una vendedora de puestos fijos de la ciudad de Santa Rosa. Lo ponemos en esos términos porque no son vendedores ambulantes, son vendedores que tienen un puesto fijo en un lugar, en este caso en la, en la calle Irigoyen, donde ahí está la parte de la semipeatonal. Eh, vamos a saludar a Carmen Hernández, que es vendedora de puestos fijos de la ciudad de Santa Rosa, para que nos cuente un poco lo que le está pasando. Eh, Carmen, buen día. Juani y Mauro, de Radio Kermes, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Mauro. Bueno, eh, eh, nada, este sabemos que la situación es bastante complicada, pero contanos un poco toda la película para entender eh, la situación que te está pasando. Bueno, yo me... A mí el sábado a la mañana me avisan que estaban pidiendo los permisos. Eh, yo llego a mi lugar, había dos de tránsito, porque ni siquiera de comer eran, uh -huh. eran dos chicos de tránsito, me pidieron eh, si tenía la habilitación. Eh, yo tenía un papel, un permiso, eh, que a mí se me había vencido, en esto yo no lo discuto, tiene razón la municipalidad, Eh que me había vencido nunca en eh, todo este tiempo, jamás, ellos se acercaron y me dijeron que lo tenía que renovar, que tenía que hacer este trámite, nunca me dijeron nada. Ellos, cuando yo hice, me quedaron de mandar los papeles a mi casa, como corresponde, tienen que mandar, para eso ellos se cargan, cosa que nunca hicieron. Eh, yo hace años que estoy ahí, bueno, me dijeron que viene a la media hora, viene la inventora de comercio, mira mi permiso, me dice que estaba vencido, que no me preocupara, que no armara porque me iban a descomisar, que vaya lunes que me van a solucionar su problema. lunes voy y, bueno, pido cuánto el, lo que tengo que pagar, me dice que tengo que pagar 380 mil pesos, digo que sí, que lo pago. Eh, me dicen que no me habilitan y que no me podía tenerla de comercio al otro día voy y le digo que yo necesito laburar que yo voy a pagar pero que me renueeva y me dijo que no que no y que no y que no yo ya golpeé las puertas. Eh, fui a hablar con Carmina, no me atendió, me atendió la, secret la secretaria, fui a con todo el mundo y nadie me da una solución, todo el mundo me dice que me van a llamar, me van a llamar y nadie me llama. Y, y son... te dijeron que no, pero te dijeron por qué no. Primero me dijeron que era por una denuncia que me habían hecho eh después la de comercio me dijo que era competente a, a los comercios que era injusto lo que yo vendía y que que no que no podía vender eh, lo que vendía a los comercios yo estoy lejos de dejar a comercio y no compito con ninguno qué estás vendiendo Carmen vos yo vendo ropa interior ojota y todo siempre lo hice hace un montonazo de años. Uh -huh. Y nunca tuve ningún problema con ningún comerciante. Si hay un comerciante que se haya quejado, no sé, a lo mejor puede ser. Pero, nada, si es la ley injusta, yo todavía le digo, le renovaste a mis compañeros, porque los senegales tienen el permiso que yo tendría que ver, tendrían tendría que ser controlado para saber si ellos también tienen el permiso, como dicen. Y la la de comercio me dijo que no que ellos no tienen nada que ver es que ellos ellos pueden ellos pueden y yo no yo también dejo mi plata acá y creo que yo también tengo el derecho o me están discriminando a mí también eh Carmen eh, vos eh cuánto hace que estabas en ese lugar trabajando muchísimos años debe ser no sé y calculale 20 años. 20 años y en estos 20 años siempre te renovaron por el mismo rubro, por lo que vendés vos. Sí. Ajá, ¿y por qué Perfecto. te crees que ahora no sí, te quieren renovar? Pusimos un recurso de amparo en el 2018 en el 2022 tuvimos un recurso de amparo contra la municipalidad porque no nos querían dar el permiso y y me lo dieron, se lo renovaron a estuvimos con todos los chicos, los generales y todo. ¿Vos estás hablando 2022 o estás hablando de antes? Digo, porque el problema de los vendedores ambulantes que después fueron puestos fijos surgió en la época de Leandro Alto Laguirre, que él pretendía que estuvieran eh, un poco alejados cada uno en una cuadra, un 50 metros cada uno, como para que este, no haya tantos en una cuadra. Esa situación más o menos se arregló, Eh, pero vos decís que ahora en el 2022 también tuvieron un inconveniente Sí, nosotros hicimos un recurso de amparo a donde eh, nos habilitaron después el permiso a todos a todos los que estamos, que no somos muchos tampoco eh, seremos seis son cinco senegalés y yo nomás de acá Bien, y a vos bueno. te dijeron algo que te tenías que ir del lugar porque ahora es una semipeatonal ¿no? ¿O alguna cuestión así? No. no. Más allá que sea una semi-peatonal, y si la quieren hacer semi-peatonal, tenemos el derecho que si nos vamos, nos vamos todos. Claro. Es, es, o me, si la quieren hacer peatonal y quiere que nos vayamos, nos tenemos que ir todos. La ley que sea pareja para todos. Pero ellos a, le renovaron a los senegales que tienen supuestamente tienen la habilitación, sí. yo no la invito, eh, y todavía le dije a la de comercio que también tenía que controlar eso, y que no se fijaran uno, yo, es mi fuente de trabajo, yo no pido nada, yo no no vivo del gobierno, yo lo único que quiero es trabajar. ¿Y hoy no estás trabajando? No, no estoy trabajando. ¿Y cuánto hace que no abriste puesto desde el sábado? Desde el sábado. Uh -huh. ¿Y todo sí. este tiempo cómo te manejas? ¿Vendes por redes? No, no, yo no vendo por redes, nunca lo hice porque, nada, ya tuve varios inconvenientes que no puedo estar descargando tantas cantidades de cosas. O yo no tengo... Yo, a mí me conoce toda la gente en ese lugar. Si nos tenemos que ir, la gente después, bueno... Eh, a donde tengamos que irnos a buscar la gente donde nos vaya, ¿no? yo Si a mí eh, me sacan, tiene que ser todo parejo para todos. claro quiero... ¿Y, a, ¿Y a vos crees que no te renuevan por la deuda que tenés con la municipalidad o eso se podría <risa> solucionar? Yo eso no tengo drama. Yo, como le dije, se lo pago ahí nomás. Eh, se lo pagaba en ese momento, pero si no me renueva... Eh, yo no puedo agarrar y pagarle 400.000 pesos cuando no me quieren renovar y, y cómo sigo laburando. Claro, ¿cómo lo recuperás a eso? Claro, ¿cómo lo recupero yo para seguir trabajando? Eso es lo que quiero lo que Y digamos y ahora como que te dejaron en espera a que alguien eh, resuelva algo. Eh, nadie me da una respuesta y nadie me da solución y yo es eh, lo único que me hizo la de comercio que me va a descomisar no cómo me va a sacar la mercadería yo no eh, no es que eh, yo trabajo yo trabajo boleta contra boleta y no trabajo con mi mercadería claro. yo esa mercadería la recibo y a la semana tengo que pagar o los 10 días día cuando venda o sea eh, te, te amenazaron que si armabas de nuevo el este tu puesto te decomisaban sí Y encima no me mandaron ni siquiera gente de comercio, me mandaron gente que son zorros. Claro, pero también son parte de la municipalidad, puede que no tengan gente en comercio y mandan a gente de la dirección de tránsito. Sí, la sí. cosa es que a vos eh, no te dejan abrir el loca el, el puesto y necesitas sí. trabajar, estás pidiendo eso. Eh, no pudiste sí, llegar sí. a la secretaria de gobierno, me decías. Eh, yo te, eh, hablé con la... Secretaria de Carmina me dijo que no, que ella no podía hacer nada, que eso lo tenía que resolver, eh, resolvérmelo comercio. Claro, pero bueno, este Carmina vega es la Secretaria de Gobierno y, y es parte del Ejecutivo. Sí. Uno imagina que mínimamente tendrían que por lo menos tratar el tema para para decirte que sí o que no, pero no dejarte ahí en este a la deriva. En el caso de que no puedas este armarlo en ese lugar, este, ¿vos aceptarías que te habiliten en otro lugar de Santa Rosa? No, porque yo quiero el mismo derecho que que tenemos todos. Si yo no puedo armar porque es una semipeatonal que no se arme ninguno. Tenemos tanto derecho, yo tengo tanto derecho en trabajar en esa cuadra como tienen mis compañeros, pero si yo no tengo ese derecho porque es una semipiatonal, que no tenga nadie el derecho. Eh, vos, Carmen, eh, aparte de tu trabajo en el en el puesto, ¿tenés otro ingreso para poder vivir? No. O sea que si vos no tenés el puesto, no podés comer. Exactamente. Yo vivo del día a día de mi trabajo. ¿Y eso lo está entendiendo la municipalidad o crees que no? no? La, municip la municipalidad no no me entendió nada porque la, eh, la de comercio, es más, me, me atendió mal y yo voy a recurrir a todos estos medios y yo voy a ir a ver un abogado, yo voy a hacer un recurso de amparo si lo tengo que hacer, porque creo que es injusto lo que me están haciendo a mí, porque yo no molesto a nadie, yo no estoy pidiéndole nada, sino que me den una fuente de trabajo y yo salgo de la peatonal, pero que me la den asegurada. Hace un tiempo atrás eh, también me tocó ir a cubrir una entrevista con eh, Billy Carter, que es uno de sí, los senegaleses sí. que está ahí cerquita de donde estaba tu puesto, sí, sí. porque había recibido una denuncia de un comerciante eh, que está ahí cerquita de, de su puesto, Eh, y que, bueno, finalmente pudieron hablar con este comerciante y entender que lo que vendía este, este este hombre del puesto no tenía nada que ver con lo que él vendía en su comercio. Eh, ¿Vos sabés de dónde puede haber venido una denuncia contra tu puesto o contra vos? No. No tenés idea, digamos. Y por tener idea tengo pero no quiero hablar de ese tema bien perfecto eh, qué vas a hacer en este en estos días hasta poder lograr abrir el puesto yo voy a hacer todo lo posible por seguir laborndo en mi trabajo y yo si ellos no me habilitan yo voy a voy a tener que armar porque yo vivo de eso te vas a jugar a armar aunque te decomisen sí te Bien. Eh, ¿Cómo se compone tu familia, Carmen? Eh, mi hija, eh, mi nieta, mi hija, eh, somos seis en la casa. Y, y muchos de esas personas este eh, comen o viven en base a lo que vos vendés. Exactamente. Yo soy el sostén de la casa. Yo y mi hija. Bien. Bueno, Carmen eh, si quedó algo por decir más vale que te escuchamos y básicamente queríamos saber la situación y que vos lo cuentes públicamente el reclamo y, y la situación que estás viviendo así que si quedó algo por decirte te escuchamos eh, no no solamente quiero que sea sea todo todo justo si yo me tengo que ir si a mí me tienen que me sacan quiero que lo saquen a todos es así. Y si no o que, que lo habiliten de... a todos. Sí, claro, y si no que me den el permiso y cuando se termine el permiso de todos los chicos y bueno, se verá dónde nos mandan y que ya no se renueve, porque los a los chicos se lo renovaron, entonces sería injusto que a mí no me lo renueve. Entonces, que me lo renueven para yo poder seguir trabajando y cuando se venzan todos los permisos míos y de mis compañeros, si nos tenemos que ir, nos damos. Bien, perfecto. Gracias de nuevo, Carmen. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Carmen Hernández es vendedora de puestos fijos de Santa Rosa, ahí cerquita de la esquina de Yrigoyen y Avellaneda. Ella, lamentablemente, no puede abrir su puesto desde el día sábado porque una deuda eh, que le exige la municipalidad de 400.000 pesos, la puede pagar, pero hay ahí una resolución que no llega, es de por qué no le habilitan de nuevo el puesto. Lo que está pidiendo es que haya justicia, entre comillas, para todos los vendedores de puestos fijo que como le habilitaron a sus demás compañeros, también pretende que le habiliten a ella. Es una mujer que vende ropa interior y... Eh, este Eh, como es sandalias o j ese tipo de cosas de, de, de goma eh, que hace 20 años que está en ese lugar la verdad que llama un poco la atención que de un día para otro digan no te habilitamos bueno un problema para el municipio que veremos si se resuelve en estos días las 10 y 26 minutos